Buen día, ¿qué tal? Gracias por la difusión. Sí,、eh, digamos que es la, casi la noticia más importante hasta lo que va a ser la concreción de los libros. La convocatoria anual es la principal herramienta para los libros que va a editar el FER.、Eh, recordemos que hubo casi un centenar de inscriptos para los géneros de poesía, narrativa,、eh, libros para infancia y adolescencia s y, y ensayo、e、investigación, con un jurado, la verdad, muy destacado. Eh, que elegimos del campo académico y del campo literario de distintas provincias.、Eh, los jurados fueron de Tierra del Fuego, d e Chubut, de Santa Cruz, de Neuquén, de Buenos Aires.、Eh, así que me parece que eso、eh, dio garantías de, de, de total seriedad y la mejor metodología para. Eh, seleccionar eh, las obras que, se, que van a ser editadas. Y bueno, me, después de un mes de trabajo de los jurados, en poesía el primer premio se lo dieron a Agua de Beber, que es una obra de Lucía Higuera, de San Carlos Bariloche. Es una buena noticia porque ella es una escritora Nobel que no había sido editada todavía. El segundo premio fue para Otra forma de nadar, de m e l i s a v e n d e r s k y también de Bariloche. Y también vamos a editar, porque hubo una recomendación de edición, el libro Barrio 140, Karina Nocenso, de Roca Fiquemenuco. Después, en lo que es ensayo e investigación,、eh, otorgaron como primer premio Los Espejos del r o c a s o reflejos de historia y memoria de una pueblada patagónica, que es un, del autor Ricardo Ramos del Bolsón. Y también con recomendación de edición, que por supuesto vamos a cumplir con, también con la publicación, La Poética de la Madera de Néstor Rubén Rodríguez,、eh, también del Bolsón. El libro para infancia y adolescencias, el primer premio es,、eh, fue para el libro Dos Mirones, del c e l o c a n d i a que ya es un escritor con mucha trayectoria, escritor, dibujante, plástico,、eh, de Roca Fisquemenuco. El segundo premio, tres de leyenda, de Adela Balmaceda, de Chipoletti. Que también va a ser editado, y hay una recomendación de edición que también vamos a acatar: q u el es e libro álbum Wangelen de Mónica de Torres Cur r en los textos y Rodrigo Porto en ilustraciones. Y después, en lo que es、eh, narrativa, el jurado premió un solo libro, El desierto en la boca, de Matías s t e p de Chipoletti.、Eh, después, también en los distintos géneros. Eh, en los dictámenes、eh, se destacaron algunas, algunas obras como menciones especiales,、eh, con el objetivo un poco de incentivar para que sigan desarrollando su literatura y se vuelvan a presentar en, en las próximas convocatorias. Los dictámenes los estamos difundiendo y, aparte, se lo hemos hecho llegar a cada autor para que conozcan digamos, los fundamentos de los jurados. Y ahora, bueno, empieza toda la tarea、eh, de, de edición. Hasta llegar a la licitación pública para、eh, definir la empresa que va a imprimir los libros. ¿Tiene s e más o menos el tiempo estipulado de ese trabajo?、Eh, sí, yo,、eh, vamos a hacer el esfuerzo para ver si podemos llegar con lo, con, ya con la impresión de los libros antes de fin de año.、Eh, hasta ahora, bueno, los, lo, lo bueno, y yo en eso destaco, no solo. Obviamente que valoro la, la gran participación que hubo de autores y autoras de la provincia.、Eh, he llamado personalmente a los premiados para, para felicitarlos por ser seleccionados. Y destaco mucho al equipo del FER, que es el responsable, digamos, que las cosas、eh, salgan adelante.、Eh, y nosotros habíamos、eh, planificado, c u á n d o largamos la convocatoria, que más o menos íbamos a tener el, el dictamen de los jurados. Para el 23-25 de agosto, y es lo que cumplimos. Así que ahora, ya a partir de la próxima semana, vamos a ver cada obra. Nos vamos a sentar con, con todo el equipo del FER, donde tenemos también una correctora y un editor. Y bueno, tenemos que prever toda esa tarea que, por lo menos, va a llevar dos meses, calculo estimo que es、eh, corregir los libros, definir la. La, la edición del libro, definir los prólogos, las ilustraciones, la t a p a es digamos, la, una tarea bastante importante de nueve libros, nada menos. Y, y Destacando también que gracias a, a este tipo de espacios, el, el, estos escritores escritoras tienen la posibilidad de publicarlo, que de otra forma sería hasta casi imposible, n o con los costos actuales que tiene llevar adelante una impresión. Sí, seguro, yo siempre pongo en valor.、Eh, Que, que quizás hoy el Fondo Editorial de Río Negrino, así como fue la primera editorial de este tipo, la No Patagonia, hoy es la, la que todavía sigue editando un número importante de libros, porque justamente por la realidad que vos decís, el contexto económico, el precio del, el precio del papel, y después porque las otras editoriales estatales no tienen un financiamiento genuino como tiene el Fondo Editorial, entonces le s cuesta mucho editar.、Eh, digamos que hoy. Sacando el FER,、eh, quizás el Fondo Editorial Pampiano, el Neuquino, pero con menos libros.、Eh, así que,、eh, digamos, hay que valorizar el esfuerzo que hace la, la provincia con el aporte de todos los rionegrinos, rionegrinas, para mantener una herramienta que es esencial, digamos, para el desarrollo del campo literario de la provincia.